Aleluya haleluya haleluya nuestro Dios que se oiga el pueblo cantando aleluya haleluya haleluya Este es un tiempo de celebrar las grandezas de nuestro Dios. Aleluya. Todos sus cielos, los que le temen, los pequeños y grandes. Alaba dan nuestro yo